pero ya tiene más de seis meses de trabajo y quizás esta plantilla como equipo es el que pueda hacer un buen trabajo en, en Copa Sudamericana primero porque traen una experiencia internacional cercana, saben lo que es salir es una copa que no tiene la misma calidad de una Libertadores sobre todo a nivel de equipo no ¿Okay? y, y, y otro punto es que, que Chita está ofreciendo un trabajo de mediano a largo plazo y Sudamericana es corto plazo tiene que manejarse con lo que tiene yo no creo que Chita tampoco vaya a ser un ventaval de cambios sabiendo, o sea, estamos hablando del supuesto que, que, que, que, que Zamora vaya a, a Copa Sudamericana porque de resto está claro hay que admitirlo fuera de Táchira todos los equipos tienen plantillas cortas fuera de Táchira ya está el Zamora porque es una inversión y se puede decir que la plantilla de Zamora es una plantilla bastante buena para lo que es el fútbol nacional pero de resto son plantillas cortas y son equipos que van a seguir manteniendo lo, lo, lo que tienen, y ojo, la inyección financiera que representa un cupo a Sudamericana, me imagino que los equipos que la obtengan tienen que saber aprovecharlo e invertirlo para hacer una buena actuación, porque yo creo que ya el fútbol nacional, el fanático, las directivas de los equipos, los mismos equipos y la misma federación tienen que darse cuenta que ya hay un cansancio de no conseguir resultados a nivel internacional, a nivel de clubes, Y la verdad que ya eso es una situación que hay que variar. Sí, aunque hay equipos que que nunca como que se de engranar, ¿no? Pero es por eso mi, es por esa misma situación, ¿no? Que en cada semestre o torneo cambian de plantilla y, y también de como que de, de, técnico de, de, técnicos. de técnicos, así que yo creo que la continuidad va a ser clave y fundamental, ¿no? para que se puedan ver estos buenos resultados en esta Copa Internacional, eh, Michael. Sí, por supuesto, pero sabemos que también esta próxima liguilla pre-sulamericana es un torneo nuevo. Si nos revisamos en la tabla, podemos decir que Zulia sale favorito por ser el PRI número uno, pero eso no quiere decir que ya ah, eh, vaya a ganarle a Táchira, que es el peor clasificado, y que vaya a tener a su cupo asegurado. No, señor. Ah, es un nuevo torneo. Comenzamos todo desde cero. Aquí podemos decir eh, quién tendrá mejor plantilla, quién llega mejor candidato, favorito, pero hay que encararlo de una de nueva forma, quizás lo que le puede pegar a equipos como Osurles que por primera vez va a pelear un incufruto y ya pasó por ahí. Ya Racullano ya pasó por aquí. Tiene experiencia. Tiene experiencia, Aragua también lo pasó pasó por aquí, ya Racullano y estos es equipos. Un dato, ¿no? O estadística que en la cancha se puede romper. Así que eso solo sirve para que para estadística y números porque en la cancha en la cancha yo creo que todo se va a ver y eso no hay que importar no que el Deportivo Táchira se metió en el último o que el Club de Fútbol se haya metido ahí en, en el primer puesto yo creo que todo se van a luchar por igual Sí, por supuesto ya veremos qué sucederá en el transcurso de la semana seguiremos analizando lo que cómo llegan los ocho equipos para esta fase pre suramericana este bueno y pues para cerrar sabemos que Carabobo y tucanes decienden a segunda división oficialmente lástima por ambas aficiones tanto la de valencia como la de Amazon, esperemos. Sí, señor, esperemos que hagan bien las cosas para el próximo año y que vuelvan pronto a lo que es la primera división, por ahí se habla de una compra de un cupo, esperemos a ver qué sucede, eso se oficializa por parte de la gente de Amazon con el cuadro del Real Sport. Y bueno, para terminar ya cerrando, este felicitamos a la gente de Anzuategui por ese cupo que se veía difícil, pero lo lograron a lo que es la Copa Libertadores. Debe estar muy contenta nuestra compañera Gualesca Hernández, a quien saludamos también desde acá, porque ha logrado ese tan anhelado cupo y tan disputado que es a la Copa Libertadores. Esperemos que sea por fin el Anzuategui el primer equipo en acceder de ronda atrás jugar una primera fase, con esto cerramos el análisis de hoy, fecha 17, se acabó la clausura, pero seguimos aquí en lo que es el análisis de nuestro fútbol profesional venezolano, Víctor Lamo, Luis Ari y Michael Zulbarán, buenas noches